Buenos días, Daniel. Bueno, saludos a la audiencia y a tu equipo.、Eh, bueno, es un retorno bastante claro y preciso sobre el acontecer, ¿no? Que ya ha venido en esta gran movilización con permanencia en algunos lugares en La Plata del día de ayer. Lamentablemente, bueno, así tal cual lo comentaste,、eh, como fue la exigencia de muchas asambleas de escuelas en toda la región, no pudimos hacer que s e d el reparo, dada la resistencia p r o De r e n t e oriado de la provincia de Buenos Aires,、mm. que dejó que los docentes reclamaran escuela por escuela, seccional por seccional, y bueno, no acompañó esto、eh, que, que se fue organizando con el correr del tiempo frente a la dirección de las conducciones gremiales a nivel provincial.、Mm. Los cierres de impulso, s ¿no? las dos facturas de paritaria, ¿no? el cese de compañeros, estudiantes que se quedaban sin la posibilidad de c o n i a r Haber sido、eh, masiva, más masiva de lo que en realidad fue, pero bueno, no tuvimos el acompañamiento o no tuvimos la intencionalidad por parte de las condiciones i i e n e s de llamar a. you Veíamos con un tono triunfalista y no muy claro, un tanto ambiguo, cuando no había ningún comunicado oficial, lo que decía la, la conducción del Frente Unión. d o sea.、uh -huh. Recibido después de, de mucha presión y permanencia en la torre número uno, y,、eh, con toda la gente que estábamos ahí presentes, bueno,、eh, fuimos recibidos por la señora, creo q e licenciada. La presión significa de que no hay ninguna modificación estructural, los cambios se van afirmando.、Eh, l o s、si、a d u l t o s va n pasar n d o la t l modalidad de la dirección de adultos. Implica eso: que tarde o temprano, en los que、si、no se derogan, los a a ¿Vale? sí. van a pasar. O sea, en realidad, por ahora、eh, la resolución que limitaba el ingreso y el inicio del primer año continúa hasta que no aparezca una, o, o se derogue, o aparezca una que la reemplace. Por ahora es la palabra de, la, del, de las autoridades de La Plata que se comprometen a que se pueda inscribir y que se p u e d e iniciar. Ahora, tampoco está claro esto que decías vos, ¿no? Si va a seguir dependiendo de la rama secundaria o si va a pasar a la rama adulta, lo que sería también un、um, perjuicio para lo Como hoy entendemos el b a c h i s e t o de adultos. la estabilidad laboral de los docentes y no p e r m i t í a de s o r a r a los desmantelados. Ahora me imagino la, la, la situación en las escuelas, ¿no? El lunes、eh, me tocó estar, participar, cubrir y después poder contar acá en la radio también lo que fue la asamblea en la escuela media 3 de José Cepaz. Ese día recibieron a un número importante, no recuerdo si eran 30 o 40 estudiantes que debían empezar el primer año del bachillerato de adultos. Los reunieron en la biblioteca para decirles que lamentablemente por esta resolución no iban a poder、eh, iniciar su educación secundaria en el bachillerato de adultos. que... Habría que ver, tendrían que esperar qué paso, qué propuesta le hacen desde la provincia. Ahora, eso fue el lunes. Hoy viernes, s、sí, sí. q u e los van a ir a buscar a casa por casa? Y bueno, saben que eso que elegimos el lunes no va más. Ahora sí pueden empezar el bachillerato adulto. Es una, una cuestión de una improvisación, pero grosera. Pero terrible. No, a mí me parece que el gobierno de la provincia trata de desguazar de el sistema público de educación, pero c n a base de retrocesos.、Hmm. Si hoy u e r o y Se mantiene un poco a raya y no avanza sobre la destrucción de la escuela pública es por la movilización permanente de las escuelas、mm. y de todas las i n s i t u c i o n e s y sectores de luchadores que le hacen frente al ajuste que el gobierno provincial y nacional l、eh, l e v a sobre educación.、Mm. Vos fijaste que frente a una, universidad, por ejemplo, escuelas en contexto de isla,、sí. que se cerraron en principio ocho.、Mm -hmm. La movilización popular con todos los sectores、mm -hmm. que Por dónde recortar y trata que en algún momento uno baja un poco la guardia para mandarse. Por eso nosotros consideramos que tenemos que seguir organizados y movilizados,、uh -huh. tenemos que llevar adelante allí donde las conducciones gremiales no se ponen los pantalones de algo y no se. Entonces, uh -huh. Pero de a poco y de manera gradual están destruyendo la educación especial,、uh -huh. están destruyendo la educación técnica.、Uh -huh. Esta no es solamente una cuestión de salario, sino s que viene n por el desmantelamiento total de la educación pública.、Uh -huh. No por nada, el señor presidente, que en campaña hablaba de unificar la c a l e a d docente,、uh -huh. para l a r l e mejor a s docentes, la mejorar、uh -huh. las escuelas y demás, ha eliminado, ha d i c h o esta. Mm. O sea, no tiene plata para hacerse cargo de la e d u c a c i ó n a nivel nacional. Bien, Hugo, te agradecemos como siempre estos minutos. Hoy le decimos a quienes se inscribieron para iniciar el bachillerato de adulto que vayan a la escuela. ¿no? Que vayan a i r a c o m p a ñ a n Se dio en el marco de estas d i s c u s i o n e s que se dieron en varias escuelas, que vino después eh, eh, en el intento de una marcha a nivel regional, que se a g o a ó producto de condiciones climáticas muy adversas,、uh -huh. eh, a una movilización, una concentración, el día miércoles a las 18 horas en la plaza de José de Paz, en de la escuela pública.、Bien. Todavía、uh -huh. sigue en pie, e h a r e m o s Bueno, informando y difundiendo al respecto a medida que vayan pasando los días y e acerque la fecha, porque creemos que tenemos que seguir organizados y movilizados en la más completa alerta、uh -huh. para defender la escuela pública y evitar, no se arrestar y hacer marcha más atrás a cada intento del gobierno de desmantelar y de desbotar el sistema público de educación.